De caballos y valientes se han trovado mil corridos, pero este es muy diferente, afinen bien su sentido. Es de una traición de amores Ni es una historia de narcos Es la historia de un ranchero El corrido de Don Marcos Amansador de potrancas Enamorado de veras se brincó todas las trancas, para él nunca hubo fronteras El ilegal viejo joven, sus canciones verdaderas Nació el 18 de junio y murió el 8 de junio El más alto costo. Si canto no es porque pueda. Si lloro no es por cobarde. En mi alma y toque de queda le estoy cantando a mi padre de potrancas Enamorado de veras Brincaste todas las trancas Para ti no hubo fronteras Ay, ilegal viejo joven Si sí que dolió que te fueras No te hice cruz de madera Y te hice cruz de cemento Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento Solo te hice este corrido Y en mi alma tu monumento